bien este es, es difícil decir que, que definitivamente son producto del cambio climático del calentamiento global este que, que sí se, se está produciendo a nivel global eh, lo que muestran estas estos fenómenos que son fenómenos extremos muchas lluvias en algunos lugares muchas sequías en otros lugares este fenómenos de altas temperaturas o de mucho frío, Son eh, todos fenómenos extremos del, del clima que, eh, en realidad, los, los científicos del clima vienen pronosticando desde hace eh, más de una década que este tipo de fenómenos, llamados fenómenos ex extremos de la, de, del clima, se se van a dar cada vez con mayor frecuencia, cada vez más... este más recurrentemente y eso es lo que estamos observando de alguna manera entonces lo que lo que quiero decir es que aquellos pronósticos que este que se vienen dando desde como digo más de una década eh, se, de alguna manera se vienen observando y, y bueno es lo que lo que estamos viendo ¿no? también te escuchado mencionar el tema de la niña que es un fenómeno un cambio de temperatura ya por el océano pacífico que influye en el clima de muchas regiones del mundo por ejemplo sudamérica eh, ese fenómeno Se, se superpone a, a, a los al, al, al efecto propio del, del cambio climático es, es una situación compleja pero pero lo cierto es que los pronósticos son los que se vienen observando ¿no? Uh -huh. y esos pronósticos que dijeron que hace más de una década que queuv a pasar que las temperaturas iban a ser este, extremas, como se está dando, a veces en Europa unos fríos intensísimos, acá también se siente frío, pero uno más lo observa en Europa con esos panoramas nevados, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, ¿qué dicen los pronósticos? ¿Hacia dónde avanzamos o a dónde termina esto? Bueno, como digo, este, lo, los pronósticos indican, este, por un lado, estos, esta, esta aparición más frecuente de, de, de situaciones extremas, mucho frío y mucho calor, porque Europa, este, así como decías, que sufre mucho frío ahora, también tiene olas de muy muy grandes o muy prof profundas de, de calor durante el verano, nosotros también, donde aparece, en el verano, en, aparece nieve en lugares donde no aparecía, en Argentina... Eh, bueno, la tendencia es que si bien hay este, picos este, de temperaturas y picos de, de, de lluvias y de sequías La tendencia general en los, las últimas dos, tres décadas es que la temperatura global va aumentando Es ¿eh? lo que se conoce como el calentamiento global este, Así que, eh, de nuevo, se viene, de alguna manera, eh, verificando lo que los científicos del clima eh, Vienen sosteniendo desde hace un tiempo Y, y lo que sí se observa también que es esa tendencia está asociada a la emisión de los llamados gases de efecto invernadero que son son varios pero fundamentalmente es este el uso eh, de los combustibles fósiles durante el último digamos, 60 años así tan intensivo el último siglo si quieren de los combustibles fósiles este, eso produce esos gases Y, y esa tendencia de aumento de temperatura está muy directamente asociada a esas emisiones de, de estos gases, ¿no?, de efecto invernadero. Uh -huh. Bien. Eh, y ustedes eh, que están en esto del cambio climático, además de ver, eh, como uno supone, estas cuestiones de, de la sequía, de la lluvia, de los, de los cambios del clima, ¿qué otras cosas se están viendo? ¿Qué se está viendo en Argentina en materia de cambio climático? En Argentina hay algunos algunas observaciones y algunas tendencias que ya son muy marcadas y, y que se observan eh, este, y, que la, y que la gente las está sufriendo. Te puedo mencionar eh, dos o tres, si, si, si querés. Una es la reducción de, de agua en la zona de Cuyo, por ejemplo. Los ríos de, de montaña bajan cada vez con menos, con menos agua, menos caudal, porque cada vez en realidad nievan poco menos en la cordillera. Ahí hay una, ya un, un, un problema, digamos, con muy concreto. Este, lo mismo ocurre en la zona un poquito más al sur de Cuyo, en la zona del Comahue, donde este, si bien hay, hay años que los, esos, los ríos del Comahue, que nosotros los usamos en Argentina para producir energía eléctrica, este esos caudales varían, pero la tendencia es a una disminución, la tendencia con los años hay una disminución. Y más cerca nuestro, en la, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ya por por Carmen de Patagones, eh, todo el proceso de, de, de desertificación debido a sequías eh, de, de periodos muy, muy largos, este cualquiera que transite por la ruta ya lo ve a simple vista, ¿no? este Esos, esos este eh, procesos de desertificación del suelo, donde se pierde todo tipo de productividad, y donde va avanzando hacia el norte, ¿no? este Ya ha habido unas primeras reuniones de algunos productores agropecuarios este, viendo cómo encarar este tema, porque ese proceso de certificación que se, in, se, se inició en esta zona de de, de, cerca, de Carmen de Patagones em, está avanzando hacia Bahía Blanca este y, y bueno, son algunas de los, de las cuestiones que, que estamos viendo en Argentina, ¿no? Con, por supuesto hay otros, aumento muy pronunciado de lluvias en algunas partes del litoral, este, bueno, y, y algunas otras otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, puntualmente, lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, usted que, bueno, conoce el lugar, que además es docente de la Facultad de Ingeniería, así que conoce muy bien de lo, la zona esta, ¿usted particularmente advierte algún tema específico relacionado con el cambio climático? Bueno, lo, lo único que, que se puede y yo me animaría a decir, es que estamos observando acá en nuestra zona esto de, de, que, de que cada vez se producen con, con mayor frecuencia situaciones extremas. Entonces tenemos este días como el otro día eh, de 70 milímetros de agua, pero después tenemos este, seca durante varios meses y tenemos eh, temperaturas de 30 y pico de grados como tuvimos estos días, y después este, inviernos o días de invierno muy muy fríos como tuvimos el año pasado. Entonces es, estas, este, estas situaciones... Este, las son, que se están observando de nuevo, ¿no? este, de alguna manera están corroborando estas esta situaciones de cambio climático y por supuesto este, que, que eso produce, produce situaciones de, no solo en la, en la cuestión este, agropecuaria, en la producción agropecuaria, sino cuestiones en, en la vida urbana, en la vida en la ciudad que son complejas porque es difícil, por ejemplo, tener sistemas de desagües este, pluviales diseñados para que en un día caigan 70 milímetros de agua eso eso es muy difícil de, de, de resolver desde desde la planificación urbana no es cierto así que eso también este es un realmente es un problema uh -huh. sí sí eh, eh, mire justamente eh, tenemos entendido que usted no va no va a participar pero va a haber en la plata un congreso entonces eh, estaba ley sobre el cambio climático eh, creo que es en el mes de agosto y estaba leyendo que entre Otras cuestiones, un aspecto que están viendo los, los entendidos, y usted me está dando la pauta de eso, es la relación del cambio climático con los cambios de infraestructura que hay que implementar, ¿no? Sí, esto es un, un problema grave, eso es lo que, esto es lo que se llama adaptación al cambio climático. Y hay situaciones, el cambio climático se aborda de dos maneras, una, tratar de, de lo que se dice de mitigarlo, de, de, de reducir su efecto, eso es ya de por sí es muy complejo porque está asociado a esto que le decía antes de, de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y ya es complejo. Y la otra parte es, este esa es una, no mitigar el cambio climático. La otra parte es adaptarse al cambio climático que, que ya está eh, de alguna manera entre nosotros, digamos. Y, y esta parte de la adaptación es difícil porque... este los pronósticos este tienen mucha mucha incertidumbre hacia futuro de este, eh, este los pronósticos están diciendo que sí, que va a haber eh, situaciones extremas, pero entonces ¿cómo planificamos en ese caso? Es muy difícil y además este de de de hay mucha incertidumbre en estos pronósticos, son también a mediano y largo plazo y usted sabe este, lo difícil que es planificar a, a mediano y largo plazo cuando a veces no podemos este, planificar para para el, el, el, el día casi, ¿no? Así, entonces es una situación compleja que no solo la afronta a la Argentina, ¿no? Hay que decirlo que todos los países tienen, tienen este problema de planificar eh, situaciones este, como estas, infraestructura para el mediano y largo plazo, ¿no? Todos los países este, tienen el mismo problema, incluso los países desarrollados también, ¿no? Este como se ha visto en algunos en algunas situaciones, inundaciones en Londres hace un un año atrás o dos años atrás, que ni los mismos ingleses tan desarrollados este pudieron pudieron este controlar y manejar este correctamente, ¿no? Y tantos otros ejemplos, así que es un problema global, ¿no? Todos los países estamos involucrados en la, más o menos de la misma manera. Ay, qué interesante. Bueno, ingeniero Blanco, la verdad es que esta conversación, por supuesto, no agota en absoluto lo que usted maneja sobre el tema, así que si usted seguramente va a facilitar el acceso a otra conversación, ¿no?, porque hay tanto por preguntar y tanto por saber y tanto, digamos, porque a veces hemos incluido en nuestro conversar diario el, el término cambio climático, Y a todo le metemos cambio climático no sin medir a veces esto no porque también me queda por preguntarle si ustedes advierten que eh, también en lo que es la zona centro se está reduciendo el nivel de agua tantas cosas pero bueno bueno yo desde de, un gusto este atenderlos este les agradezco el, el, el, el llamado y, y a disposición para cuando cuando ustedes lo dispongan gracias muy amable bueno hasta luego hasta luego el ingeniero gabriel blanco